La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3 La primera maraña. Tratando con alma el caos. bienvenidos bienvenidos a una nueva edición de esta primera maraña con un calor día caluroso este martes que tenemos por delante les adelantamos una máxima de 33 grados quieren comunicarse con nosotros, ya saben, como siempre, nos pueden mandar un WhatsApp al 221-438-6002. Estamos en nuestra última semana de transmisión este 2023 de esto, que es Primera Maraña, este programa producido en conjunto con Pulso Noticias y, obviamente, Radio Nauta, transmitiendo desde nuestros estudios en el Centro Social, Político y Cultural Olga Vásquez eh contentísimes de lo que fue toda esta experiencia. Allá ah, estaba despidiendo, empezaba a despedirse, era martes y ya se empezaba a despedir eh, pero bueno, sí, vamos de a poco despidiéndonos de lo que fue este 2023, lo que ha sido toda esta esta este camino recorrido con pulso Empezando el año pasado, con tímidamente, con un programa que salía lunes, miércoles y viernes Hasta que nos atrevimos a hacer esta salida diaria Y hoy, eso, estamos cumpliendo dos años de aire, no me acuerdo ya ni cuántos programas Pero contentes, y decimos de nuevo, con mucho calor Hola Saba, ¿cómo va? Acá, dándole la bienvenida a Saba, que con el calor no se puede caminar tan rápido porque si no... ¿Cantó? 2.80, Sábado me la data, 280 programas, contentísimos, nos quedan un par más por delante hasta este viernes que decimos chau chau. Ahora sí, cada quien en su posición para arrancar esta primera maraña, Saba, en la operación técnica, mi persona, del otro lado del vidrio, frente a este micrófono. 22 grados ya en este momento, anunciamos la, la máxima de 33, que era el dato que teníamos en la cabeza, eh, yo y mi otro yo. Eh, pero bueno, son 22, 23 grados ya, a las 8 horas, 4 minutos, un calor difícil el del día de hoy. Eh, pero bueno tenemos toda la información para acompañarles esta primera hora de, del día por lo menos para nosotros ojalá para ustedes no no haya arrancado hace tanto el día porque arrancó calurosísimo y va a seguir así Qué pesado que estaba con el calor les comentamos hoy vamos a estar comunicándonos con pablo morosi eh, periodista platense que relevó eh, relevó no reveló que el arzobispo de La Plata, Gabriel Mestre, se propone abrir los archivos de la curia platense de los años de la represión de la última dictadura militar y reconocer por primera vez a estudiantes y profesionales ligados a la Universidad Católica de La Plata que fueron asesinadas o desaparecidas. Esto podría concretarse en marzo del año que viene, vamos a estar hablando de este tema. Y también hoy vamos a tener la última edición de Tejiendo Libertades de este 2023. Eh... Y si todo nos entra, porque es como que queremos hacer todo juntos, tenemos también unas apreciaciones de lo que significa en términos de relaciones internacionales, eh, obviamente de la mano de Francisco Castaño, lo que fue la asunción de Milley el día domingo. Martes cargadísimo, porque además de todo eso es martes de trinchera, Como ya saben, venimos rescatando canciones que para distintas personas son trincheras, son motor, son esa fuerza que necesitamos para afrontar cuando la vida se pone fea. Y vamos a empezar con esta que es eh, una canción que es la una de las trincheras de Lulu. Esto es Eru Casativa haciendo Creo. Búscanos en www.rnma.org.ar Red Nacional de Medios Altar Matías en nuestras redes Instagram, radio nauta FM 10 minutos pasan de las 8 de este martes 12 del 12 con calor, mucho calor, lo vamos a repetir hasta que terminemos este programa porque hace calor y va a ser más calor el día de hoy, 35 la sensación térmica para el día de hoy, en algún momento del día, seguramente de cerca de las 2 de la tarde, así que si tienen que caminar por la vereda del sol, hidrátense mucho, salgan con visera, con paraguas para el sol pensé pónganse protector solar todas las recomendaciones cuidado de la piel y de eh, la salud eh, y acá para informarnos los títulos de pulso noticias Asume a Alac en La Plata. El nuevo intendente de La Plata, Julio Alac, encabezará este martes desde las 18 horas el acto de asunción en el pasaje de Ardo Rocha. El gobernador Axel Kicillof será quien le tome juramento al nuevo jefe comunal, lo que requirió de un permiso especial del Consejo Deliberante, ya que lo habitual es que esté a cargo del presidente del Consejo. Por otra parte, ayer realizaron su jura los 12 concejales electos en la capital bonaerense en octubre pasado. Kicillof asumió su segundo mandato en la provincia. El gobernador bonaerense juró ayer nuevamente en su cargo ante la Asamblea Legislativa en la Cámara de Diputados Provincial. Realizó un breve balance de lo transitado en sus cuatro años de gestión y dio su visión sobre los años que vienen. Los bonaerenses evaluaron que lo que falta no se consigue ni con motosierras ni con ajuste. Los bonaerenses dijeron que no sobran derechos, que no sobra Estado, sino todo lo contrario, afirmó el mandatario provincial. La ceremonia contó con la presencia en el recinto de Cristina Fernández de Kirchner.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 Duro revés para Macri, habrá elecciones en Boca. La justicia revocó ayer la medida cautelar que suspendió las elecciones presidenciales en Boca, las cuales iban a llevarse a cabo el 3 de diciembre pasado, por lo que los socios del club podrían elegir nuevo presidente el próximo domingo 17 de diciembre en La Bombonera. La fórmula oficialista, integrada por Juan Román Riquelme y Jorge Amor Ameal, confrontará en las urnas con la dupla formada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri. La unidad piquetera se reunirá tras los anuncios de Luis Caputo. La conducción nacional de las organizaciones de izquierda nucleadas en la unidad piquetera se reunirá este martes para evaluar los anuncios económicos que haga el Ministro de Economía, proponer un plan de lucha y defender el derecho a la protesta. Además, la unidad piquetera está convocando para el 20 de diciembre una gran jornada nacional de movilización. El referente del Polo Obrero, Eduardo Bellivoni, afirmó que la idea es unir a todos los que quieran luchar contra los anuncios del gobierno y también sumar a sectores del movimiento obrero. Hasta acá los títulos de Pulso Noticias para el día de hoy. Como siempre, si querés profundizar la información, lo podés hacer ingresando a www.pulsonoticias.com.ar Ahí vas a encontrar todo el desarrollo periodístico de Les Compas, además del botoncito que dice suscríbete, le das clic, completás los datos y de esa forma puedes acompañar, apoyar el periodismo cooperativo. Y hablando de pulso, de, de aquellos lados, viene esta canción trinchera, eh, Ramiro La Terza. Eh, ¿Se imaginan más o menos por dónde va a ir la música trinchera de Ramiro La Terza? Si lo conocen, seguramente sí, así que si todavía no se terminaron de despertar con esta, se despabilan. Eh, nos recomendaba esta canción y bueno, aprovechamos para eh, hacer darle la trinchera a, a Rama, que es representante de Pulso Noticias, entre otras cosas, que hoy además está viajándose para sus pagos, así que ya nos despedimos de Rama hasta el 2023 y nos despedimos con Malón haciendo hipotecado.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 Seguinos en nuestras redes, Twitter, Radionauta FM...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 Este, vendados eh, no tenía ningún proyecto en decirle a alguien sacate la venda y míame la cara y yo soy tal este como ve eh, y bueno en la iglesia y la policía eh, con este rol digamos de plaza como capellán eh, actuaron de una manera este, muy coordinada eh, porque hay que recordar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 Hablábamos con Pablo Moroz y periodista platense que reveló esta esta noticia de que eh, el arzobispo de La Plata, Gabriel Mestre, se propone abrir los archivos de la curia platense de los años de la última dictadura militar patronal eclesiástica. Eh, ahí está este camino, largo camino a la verdad y esta institución eh, de la Iglesia Católica partícipe necesario para sostener lo que fueron los años de, de la dictadura vamos ahora a escuchar la trinchera, una trinchera más que nos recomienda So esto es Dragstor con Tom York haciendo el Presidente <risa>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 Ya anda ahí, señora. Es Basta con tantas letras. <risa> Mándanos un WhatsApp al 221 438 6002. Entramos a la recta final de esta primera maraña de día martes y entramos también a lo que será la última columna de Tejiendo Libertades de, de este año. Eh, sorpresa porque tuvimos la semana pasada, pero nos parecía un, un buen plan terminar este este martes de, de trincheras con una una nueva Tejiendo Libertades. Así que buenos días, Claudia. ¿Cómo va? Buenos días, gracias por esta oportunidad y la verdad que quisiera primero leer un pequeño texto que hice en estas horas, pensando próximo 19 y 20 de diciembre del 2001 eh, y después si sí, nos queda algo de rato comentarlo, ¿no? Así que si les parece, eh, comienzo con esa lectura. Perfecto. Eh, y, y Dice así, eh, 22 años atrás, en diciembre del 2001, el hartazgo frente al ajuste, el corralito, el empobrecimiento brusco, la precarización laboral el hambre cotidiana estalló en mil pedazos. Los días previos al 19 de diciembre comenzaron los saqueos a los supermercados. El mismo 19, la rabia llegó al centro porteño. La declaración del estado de sitio fue la llama que colmó la paciencia e incendió las calles. Ese día estábamos terminando el curso de educación popular en la Universidad de las Madres y se convocó a asamblea. Un estudiante muy joven se dirigió a Eve y le preguntó, «Madre, ¿cómo se hace cuando hay estado de sitio?». Eve, en su particular estilo, le respondió contundente, «No se le da pelota. El estado de sitio funciona si la gente cree en eso». Nadie podía volver a sus casas, quedamos dando vueltas por el centro hasta que empezaron a llegar miles de personas que venían como oleadas de furia inundándolo todo como si todas, todes, todos hubieran oído ese consejo de la madre, el grito se extendió por las calles. Duro, duro, duro, el estado de sitio se lo meten en el culo. Así se gritaba. Y esa noche sentí un poco de miedo. Percibía que podría venirse una masacre. La memoria colectiva guarda recuerdos de los gobiernos radicales desde la Patagonia Trágica, ahora mismo Jujuy con Gerardo Morales, y algo de eso me estaba rondando y algo de eso sucedió. 19 y 20 de diciembre del 2001, 39 personas muertas, más de 500 heridas. El 20 de diciembre, con la resaca del miedo, estábamos de nuevo en las calles. La revuelta continuaba. A media mañana llegaron a la Plaza de Mayo las Madres. El descontrol de los medios de comunicación en medio del conflicto permitió que se viera en directo a la policía lanzarse a caballo sobre ellas. Se vio el pañuelo manchado de sangre. Esa fue la contraseña para que quienes todavía estaban en sus casas ...se volcaran masivamente a las calles... ...a mi vieja no la tocaba... ...la consigna iba cambiando y ya era... ...que se vayan todos... ...los motoqueros repartían limones... ...a las y los manifestantes... ...las travestis codo a codo... ...con los machitos homofóbicos... ...y con las tortas viejas que enseñaban a los pibes... ...a hacer molotov... ...el 19 y 20 de diciembre del 2001... ...fue una escuela gigantesca de lucha de calles... ...de rebeldía... ...y de autonomía... ...entre corrida y corrida y un llanto que ya no era miedo, sino emoción, recorrió las palabras de un compañero zapatista que en medio de la selva lacandona, en febrero de 1995, me regaló este comentario. En pleno planchazo social menemista, él me dijo, «Tú sabes cómo son los argentinos». Y yo que andaba incrédula con mi argentinidad, descreída, un tanto desanimada, lo miré con desconfianza. «¿Cómo somos?», le pregunté. Y me respondió, «Ustedes parece que están dormidos en silencio» pero un día explotan y queman todo. Me pregunté entonces qué Argentina estaba mirando desde el centro de la selva. Después comprendí, la Argentina más reciente que estaba mirando era la del santiagazo, sucedido el 16 y 17 de, de diciembre de 1993. En estos días van a cumplir 30 años de ese momento, que fue el primero de una serie sucesiva de levantamientos populares contra el neoliberalismo que tuvieron su expresión más fuerte en el argentinazo del 19 y 20 de diciembre del 2001. ¿De qué estamos hablando? Se estarán preguntando ustedes, quienes escuchan. Y en estos días de desánimo, provocado por este que se vayan todos ultra reaccionario del 2023, la inversa tal vez de ese 2001, pero así somos los argentinos, iracundos, rabiosos, un día quemamos todo, hasta nuestros sueños, nuestra memoria, en incendios feroces pero hay un tejido subterráneo que no puede ser alcanzado por el fuego. La memoria ancestral de los pueblos originarios y negros, la memoria obrera del siglo XX, la memoria peronista de la resistencia, la memoria de las madres de Plaza de Mayo, la memoria feminista, no se pierde entre las cenizas del enojo social. Será necesario recrearla, tejerla, enredarla, desbordarla, hasta que el miedo cambie de lado, hasta que se corrija el sentido de la puntería. Por eso, este próximo 20 de diciembre, nos encontraremos en las calles, ahí donde están las huellas de nuestra historia y de nuestro proyecto. Y será bueno que se escuchen nuestras voces. Será necesario que nos escuchemos, que quienes nos encontramos distantes por las opciones políticas diferentes asumidas después del 2001, pero que nos reconocemos en el sentido de la resistencia popular, tengamos la inteligencia y la creatividad suficientes para sentir el abrazo de todas las generaciones y de todas las generaciones que sembraron sueños, que crearon experiencia de poder popular, feminista, anticolonial. Que afirmemos con las madres que la única lucha que se pierde es la que se abandona y entonces que por los 39 asesinados y asesinadas en el 2001 y después por los 30.000 salgamos a las calles en un abrazo interminable que diga que Pocho vive, que Carlos Peteta Almirón, Gastón Riva, Gustavo Benedetto, todos, todas están presentes ahora y siempre. Y entonces ni una sonrisa para los crueles que llegaron al gobierno, para ellos nada, y para nosotras, nosotras la rebelde dignidad. Bueno, este era el texto que quería compartir. Eh, nada en estos días, ¿no? Me fui para un montón de lados y, y obviamente quiero necesitamos una hora más de programa para para desmenuzarlo, pero bueno, no nos queda tanto. Eh, no Me parece eh, fundamental la esa sobre todo me, me hizo acordar esta, esa apreciación que hacía el compañero zapatista en, en pleno menemismo eh, los argentinos se parecen dormidos y rompen todo eh, el, la primer ronda de las madres luego de la victoria de digamos después del balotage Celino, eh, una compañera, eh, me decía eh, sí, siempre es difícil, pero a Honganía se le hizo el cordobazo Digo, como esa, esa sensación de que siempre tenemos eh, esa experiencia de lucha y esa capacidad de, de resistencia y respuestas en las calles, ¿no? Así es, hay una memoria que yo creo que eh, no se puede tapar, aunque ahora hayan muchos llamados a la cordura, a, bueno, a guardarse, a cuidarse, y que por supuesto que hay que cuidarse porque lo que tenemos enfrente eh, es eh, duro, es cruel, pero la experiencia de nuestro pueblo es que eh, fue en las calles donde hicimos todas las conquistas y donde nos cuidamos colectivamente porque cada uno cada una encerrado no, no puede resolver ni a veces ni siquiera las cuestiones básicas como la alimentación o la eh, el derecho al trabajo, eh, a la salud, a la educación y esto es lo que se va a poner en cuestión en la vida cotidiana. Entonces, la forma de resolverlo y cuando digo estar en las calles no es solo movilizarse, movilizarse es una de las maneras, pero eh, la olla colectiva, el comedor comunitario, la huerta comunitaria, todos los creados, inventados para enfrentar las políticas neoliberales, para enfrentarnos a la pandemia también a su momento, Es decir, nunca nuestra salida fue eh en lo individual en lo individualista, que es a lo que nos quiere llevar el sistema ¿no? y donde eh, crece además la conciencia reaccionaria. Entonces creo que este es eh, uno de los aprendizajes que tenemos que compartir, sobre todo quienes tenemos también más años porque la hemos hecho muchas veces, inclusive en la dictadura, eh, como eh, en las dictaduras, como recordaba Celina, eh, no solo la dictadura... Eh, últimas sino en las anteriores siempre ha habido resistencia y siempre fueron eh, a partir de las eh, resistencias populares que se logró derrotar esos proyectos de muerte Sí, ahí cuando nombrabas lo de la pandemia era creo que es el ejemplo que tal vez más cercano no frente a, a lo del miedo, que no no es una acción irresponsable el, el, el salir el eh, digamos exponerse como fue en ese momento al virus, sino una acción eh, sumamente solidaria y necesaria eh, dio las organizaciones que se han creado para poder eh, sobrepasar eh, el, el no poder estar en las calles, que implica trabajo, pienso en venganza afectiva acá en, en La Plata, organización de, de compañeras trans travestis que si no, no podían tener un mango, no podían parar la olla los comedores que no cerraron sus puertas porque muchísimos eh, vecines viven el día a día de eh, salir a hacer una changa, salir a recolectar eh, y en ese momento estaba prohibido salir, me parece que, que no es una cuestión de responsabilidad sino es sumamente, la, es, es la solidaridad lo que lo que vence a ese miedo que nos intentan imponer. Y quería... por no, decime, decime. Perdón, una cuestión, porque digo, es responsabilidad colectiva, porque individualmente, insisto, no lo resolvemos, por más que quisiéramos eh, eh, salvarnos solos, solas. Eh, bueno, habrá quienes pueden hacerlo y por eso muchas veces el llamado a este resguardo habla de defensa del cuidado de privilegios, pero hay quienes no tienen o no tenemos privilegios para poder sobrevivir de manera digna. Vos nombrás a las compañeras traveses, hablemos de lo que pasa en cualquier población eh, donde ha sido rápidamente empobrecida y precarizada, donde los pibes las pibas no tienen cómo eh, pasar el día y donde entonces eh, el único negocio que fructifica es el narco que los recluta como soldaditos y que también expande políticas de criminales, ¿no? totalmente y te quería preguntar como para hacer eh, un cierre de lo que han sido estas eh, tejiendo libertades que la otra vez nos decías no bueno me merezco un premio por el nombre que le pusimos se le pusiste a la, a la columna antes de, de que el triunfo de esta libertad avanza eh, cuál es la diferencia eh, entre nuestras libertades esta idea, ¿no? eh, nuestra idea libertaria de, de libertad y lo que propone la libertad avanza con una con, con su idea? Bueno, yo creo que una de las características que tiene la derecha es que no es demasiado creativa y se trata de apropiar de todos los símbolos eh, que los pueblos han venido construyendo, y entre ellos saludo tan sentido como es el de la libertad. Yo creo que eh, si escuchamos los discursos eh, del 10 de diciembre, el discurso del presidente electo, eh, en realidad lo que está anunciando es represión, eh, es eh, control social, es eh, achicar los espacios precisamente de libertad que venimos ganando y en ese sentido creo que eh, la... El gobierno actual es todo lo contrario a la lucha por las libertades, por los derechos eh, sociales, populares, que durante eh, años y años, siglos, incluso hemos venido realizando los pueblos, y que son, está basado en la posibilidad de eh, construir un, una sociedad distinta a partir de compartir eh, las eh, formas de resolver los problemas cotidianos, las formas de luchar por eh, horizontes culturales, cada vez más amplios y como quisiera en ese sentido recordar también eh, las palabras de Rosa Luxemburgo cuando decía que es libertad la que permite eh, construir con el diferente, con el otro, no, no es la libertad eh, entre gente que piensa igual. Yo creo que nuestra propuesta de libertad tiene que ver con esta idea de Eh, un mundo donde quepan todos los mundos, donde podamos escucharnos, abrazarnos, sentirnos y sabernos en toda la integridad y en toda la dignidad. Eh, lo que nombran como libertad... Los eh, ultra-reaccionarios es precisamente la anulación de la diferencia, la homogeneización eh, compulsiva del pensamiento y las acciones eh, a partir de un orden mesiánico, que eh, bueno acá pondrán el, digamos, la mirada en los perros muertos como inspiradores, puede ser cualquier dios o cualquier mesías, eh, pero no son los pueblos organizados, el poder popular el que construye proyectos y acciones y sueños y horizontes. Claudia, te agradecemos eh, por el texto compartido hoy, eh, vamos ahora en, en un rato ya a hacerlo circular también por nuestras redes y por todo el, todas las columnas de Tejiendo Libertades que compartimos en este tiempo. Muchas gracias y nos vemos en las calles. El 20 de diciembre vamos a estar eh, marchando, encontrándonos, abrazándonos seguramente y bueno, ese va a ser un lugar donde la memoria y nuestros compañeros y compañeras eh, seguramente van a acompañarnos a hacer de la libertad eh, la, la meta por la que andamos por la que seguimos estando. Gracias. Un abrazo grande. Un abrazo. Pasaba así la última columna de Tejiendo libertades de este 2023 con este texto eh, a días de un nuevo aniversario del 19-20 de diciembre y esta idea de cómo es nuestra libertad cómo entendemos a nuestra libertad nos vamos a, eh, vamos a pasar la última canción aunque seguramente va a quedar afuera de las nueve pero es cortita está todo pensadísimo esto eh, y nada agradecer a quienes hacemos posible esta primera maraña a Saba Schulman en la operación técnica el equipo de Pulso Noticias Walter Amorio Ramiro La Terza Lautaro Castro agradecer a So a Lulu también que mandaron sus canciones trincheras Y esta última canción trinchada la elegí yo, ah, ah, porque tengo la posibilidad. Eh, pero me parecía que iba a quedar bien con esta última columna de Claudia. Obviamente gracias a Claudia, gracias a Pedro Garay, que ayer no puedo salir su columna. Pero bueno, cuestiones que, que pasan, les mandamos un, un saludo. Eh, siempre hay presente Pedro también. Eh, libertario, se dice, el libertario era Simón Radowitzky que asesinó al asesino Ramón Falcón y tal vez menos conocido, pero que nos da el pie para escuchar esta canción Libertario era Wilkins, eh, anarquista del palo Tolstoy pacifista vegetariano, que nunca había hecho una bomba pero le acercaron una bomba e hizo justicia y asesinó al teniente coronel asesino Héctor Varela y su cara queda también inmortalizada en el disco de Fan People, The arte of Romance. Y esta es otra de mis canciones trincheras para cerrar este martes. Suena Vientos y nos vemos mañana. de una piedra en el aire